Aquí, oh, yo, yo. aquí estamos, Brody.、Hey, hi. ¡Hip, hip! Dolay, ¡Hip, hip! Hip. Dolay, ¡Hip, hip! Doy, doy, ¡Hip, hip! Doy, doy, ¡Hip, hip! ¡Háganse <ríe> a la. t e n a una p e n t a e s tu pregunta, Diablito. Pero primero, señora, soy. A ver, hazme la pregunta, Diablito, para dejarla ahí en suspenso y doy lo que tenía、eh, que les dije que iba a hablar el día de hoy, ayer. A ver. Oiga, maestro, mire, si yo tengo una mujer, ¿no? De esas buenas mujeres de que usted platica que deberíamos de tener, y todo va bien, y al tiempo ella cambia, entonces yo soy de la culpa que ella cambia.、Uh -huh. O sea, si ella está. Tengo una buena mujer、uh -huh. y después cambia, yo tengo la culpa de que haya cambiado, es tu pregunta. Claro, porque、bueno. la estamos pasando bien, le gusta、uh -huh. lo mismo que a mí. Este, o sea, es perfecta, la mujer perfecta. Muchos de nosotros decimos eso, ¿no? Pero de repente、okay. cambia. ¿Soy yo el de la culpa, verdad? No sé. Te digo, soy yo el de la culpa, ¿verdad? Hay tantas cosas que podemos hablar de, ese, de esa, esa preguntita que muchos dirán: ¿Qué m e n s o el diablito? No, Brody. Sí, puedo ser m e n s o pero guapo. No, no no, no, no. Nadie dijo que lo seas. Dije que han de decir.、Oh. Pero no lo eres. Nada.、No. Mm -mm. Muy bien. Una chica dice que la abusó un Brody cuando estaba borracha. Llegó del antro. Ya lo hablamos, no vamos a repetir todo. El b r o d y dice: Los dos llegamos borrachos, llegamos a su depa y sas. Al otro día, si era raro, damos pedos y bla, bla, bla. Después de tiempo, nos la seguimos llevando bien. Después de tiempo, pues. Les he dicho: b r o d i s tengan cuidado porque después de tiempo s e desconocen. Ella dijo: Me violó. Este b r o d y está ahorita en un aprieto. Ella ahorita está como la víctima. Y ojalá, si así es, que se resuelva. Vuelvo a repetir, ojalá que si así es, se resuelva. e h Yo no estoy a favor de ninguno ni de otro, porque yo no estuve ahí. No le creo a ella ni le creo a él. Punto. Pero s í q u i e r o traer esto al. Entonces le d e c e ¿para qué hablas de eso si no tienes un punto? Mi punto sí es el siguiente: Ustedes no tomen partido, b r o d y s Si ustedes no estuvieron ahí, no tomen partido. Garbanzo vino a defenderlas, diciendo, pero es que ellas, cuando les hacen eso, se quedan en choke y ya después. Resucitan y dicen, no, sí, me pasó. No le deseo a nadie algo así. Sé más o menos, he platicado con gente que ha pasado por eso. Debe ser algo muy feo que alguien te toque o abuse de ti. Y después puse un audio-video audio que está en mis redes sociales que el día de ayer lo puse. Y que quiero que ustedes lo oigan de una mujer que dice lo siguiente: Donde dice que a ella le patean los ovarios las feministas, porque las feministas arrasan con todo. Ellas no ven si hay bien o mal, ¡vámonos! Es feminismo y feminismo es de las que ella habla de las rad radicales, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ponerle el audio para que lo escuchen bien. Que por、pues, cierto, está muy bien la muchachita esta, ¿eh? Ahí va. Mm -mm. Y, güey, los clanes feministas. Ay, no, qué horror, neta, qué horror de personas. O sea, me ponen, eso es h o r o r i d a d selectiva. Ay, güey, no m. Esta mujer dice que ella defendió a la chava que, según fue abusada. Y cuando ella defendió a la chava que era abusada, llegaron las feministas a decirle, nada más la defiendes a ella y, y a todas las demás que. Y ella dice ella, no manches, ¿no? O sea. Entonces dice que ella está en contra de, los de las feministas radicales. O sea, por eso, qué asco estar en clanes a s í d e loca y radical y que solo sabe tirar mierda y que le crea cualquier pendeja. O sea, no es que yo tenga que apoyar a las mujeres nada más por ser mujeres. O sea, ella dice que no hay que creerle a cualquier mujer. Ella es una mujer, ¿eh? Esta mujer tiene 7 millones de seguidores en Instagram para que vean que no es cualquier chava. Aparentemente. Esta chavita que le estoy hablando. Traslado el nombre, creo que se llama Joss h u f f m a n y, y dice: Yo no voy a creer a cualquier chavita si viene a decirme que la abusaron. O sea, ella misma lo dice. No puedes creer a cualquier persona. Entonces, tú también tienes el libre albedrío de decir: Yo no le creo a su amiga. ¿Me entienden? Claro. Entonces, para que vayan viendo más o menos. Mujeres, punto. No. Yo apoyo a mujeres y apoyo a hombres. Y también critico a mujeres y critico a hombres. Sí、es así de sencillo, güey. O sea, no tengo preferencia por su género. No son ni más ni menos. No se ganan más puntos. No por ser mujer, no puedo hablar mal de ti. Mi pregunta es: si el b r o d y Trix o Pris, o ¿cómo se llama el b r o d y Grits. El Riggs. el Riggs. Riggs. Hubiera dicho. Nat. Me costé con Nat y tuvo sexo conmigo anoche y yo estaba borracho. Lo siento como una violación. Esta mujer iba a decir, güey, este este brody, porque ella defiende a la chava. Este Nat violó a, a, a, a Riggs. ¿Tú crees que lo hubiera dicho? No. No, claro que no. Y dice, no, yo estoy de los dos lados. Cuidado con este tipo de, también de mujeres que, o de hombres también. Y esto va para ustedes, mujeres. Hay hombres que dicen que las defienden, pero no es cierto. Es para tener su cuerpo de ustedes y quedar bien. Y hay mujeres que dicen, no, güey, yo defiendo a todos, pero nunca ves que tiran para los dos lados, es para un lado. Tienen que tener cuidado con eso también. Y es un engaño. Yo vi que todos los comentarios comentaron, que, sí, que bien, es cierto lo que dice ella. Güeyes. Se les se fue camuflajeado、sí, el、eh. camuflaje. ¿Saben qué? Sí, me gustaría hacer un debate con alguna feminista. No sé si hay alguna figura pública feminista o algo así. Pero una feminista con sentido común. Que no sea como la lady me vale, que es me vale, me vale, me vale estúpida, me vale estúpida. Que parecen robots y que d i e s t á s bien? O sea, todo bien ahí adentro. Bueno, lo mismo creo de los youtubers robots.、Eh, entonces decía yo de que. Ella, ella pidió, porque les dije que estuve ahí, ahora sí que parecía al huendero, pero tenía que, para saber de lo que estoy hablando, ella aventó, aventó un reto, dijo: Una feminista para aventarnos un debate, ¿no? Pues resulta que yo creo que él, le llegaron y dijo: vamos, Bueno, vamos a tener un debate, pero no es así como de. de, de... Entonces ya le sacó al debate. Es un tema muy quisquilloso. De, yo por eso les digo: Yo no me quiero meter en ningún problema, y yo digo: Pues, ¿saben qué? Ni yo estuve ahí, ni nada, ni ustedes se suban a un barco del hombre o la mujer.、E、eso es lo que está acabando con nosotros. Subirse a un barco, ahora van a decir, Doggy, pero tú no defiendes a los hombres, sí, de las injusticias que hay allá afuera. De las, y, y, y yo las he apuntado cuáles son. Yo nunca he hablado directamente de una persona así decir, tú hiciste esto, tú no.、So、yo hablo en general. No puedes generalizar. ¿Quién f r e g a o les dijo que no? Punto. Así que, muchachos. Si nos vamos a la raíz de por qué se armó este problema, es valores. Punto número uno. ¿Ok? Tú no puedes andar de borracho y sin saber de ti y tener sexo. Una enfermedad o la embarazas. Viceversa. Ella también. Aquí son los dos. Para mí. Pero lo ven como cool. Y esos son sus modelos a seguir: Romados. Pero ahora que una mujer salga a decir lo que le hicieron es como más impresionante que una mujer que creó algo. ¿Me entiendes? O sea, hay gente que va a seguir más una chava por decir que la abusaron, como esta, que van a seguir una Michelle Obama porque e s c r i b i ó un libro que habla de superación, de cómo formar una familia, de cómo ser una profesional. Es más, es más, esto es más fregón. Entonces, tenemos que tener bien, bien definido. Qué raro, pero tenemos que, que estar bien definidos en que no tiene la razón n i n g u n o ni se la podemos dar hasta que nosotros tengamos las pruebas. Si ustedes quieren hacer juicios, y si no tienen pruebas, hay muchos canales donde pueden cotorrear, hacer, pasarla bien. Sálganse de ahí. Y si tu mujer ha sido abusada, ojalá que salgas de ese problema psicológico, porque es más que todo eso, ¿no? El trauma psicológico. Sí, claro, imagines. Y, y salgas de eso. De corazón te lo digo, y ustedes, brodis, aunque no lo crean, que han sido abusados por mujeres, también se los digo, ojalá y salgan pronto. Y hay que tener cuidado, hay que cuidarnos, porque ahorita están las cosas muy turbias. ¿Quieres opinar algo, g r g Arbanzo? Sí, maestro. Regresando. Y Diablito, ahorita tu pregunta va, ¿eh? Tienes una buena mujer, es buena mujer, todo bien, pero de repente ella cambia. La culpa fue tuya. La culpa no era. Bueno, te s o t o d Ese e s e i s e d a d o g g y va s p e d i d de t o e s o d e todo. Ese d o g o d i d e t o e e s p e d e s a d o g o y s i le llamas, muestra que le respeta cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-8-8-8-7-4-26-56. Que su segmento es un desahogo. Es el podcast que estás escuchando, el show de. e r a n y chocolate, el podcast de El c h o c o l a t i t o todas las tardes. ¡Bravo! ¡Doggy! ¡Doggy! ¿Están cansados? ¡Doggy! ¡Doggy! ¿Están cansados? s d o c u a l cansados, maestro! ¿De qué están cansados ustedes? Usted cállese. A ver, muchachos. s d e la sociedad, maestro, malévola. a De las malas mujeres, maestro! Diablitas, tu pregunta otra vez, trata. ¡Try your best! No, yo sé exactamente lo、Go. que te voy a preguntar porque es del corazón, maestro. m i r e si yo tengo una mujer que es a toda. A todo dar. La mujer perfecta para mí. Le gusta el boliche, le gusta no, el parmenten,、no. le gusta crear castillos de arena. O sea, todo. Es la mujer perfecta. Pero luego cambia su actitud conmigo. O sea, yo soy de la culpa, ¿verdad? O sea, yo soy el que le arruina su vida. Muy bien.、Eh, aparentemente, si tú le preguntas ahorita a una feminista, a una mujer, te va a decir, claro, claro. Y los, y los mensos、eh, mandilones, claro, güey. Las mujeres, mira, la mula. Compadre, compadre, la mula. No era arisca, la hicieron. Y, y luego empiezan a repetir esto y a repetir y se les queda a la gente y lo empiezan. Claro, es que las mujeres son buenas, güey, nada más que los hombres las hacen malas. Y se, repite, y se repite y se repite y se repite y se hace una verdad. Recuerden que repite una mentira y se hace verdad. Tú dices, Diablito, en la pregunta va como que tu respuesta, ¿no? Porque dices, Maestro, yo la hice mala. Sí, verdad. Y ahora vamos por p a r t s Lo que les decía de esto del feminismo y machismo, vamos por parte siempre. s A ver, si entonces ella cambió, pudo haber muchas cosas. Una, tú le pusiste el cuerno, un día le pegaste, un día llegaste borracho y le hablaste mal, un día、eh, golpeaste a su mamá, un día、eh, le dijiste que abortara, un día le dijiste que el niño no era, tu, no era tuyo o los niños, un día le dijiste. Entonces, hay muchas cosas por las que pudo haber cambiado que、claro. tal vez t e n í a la razón. Ahora, una buena mujer sabe entender que no eres perfecto y que algún día tuviste un mal día y que pudiste haber cometido una de las cosas que yo ya había comentado. Bueno, algunas como ya golpearla o infidelidad d e ser muy fuerte. Pero hay otras cosas que pueden haberla cambiado. Entonces, muchas mujeres van con la bandera de. Cambié por tu culpa. Sí,、no. mi amor, porque ese día llegué tarde porque se descompuso el carro. O sea, entonces ya empiezas a ver tú: ¿era una razón para que cambiara? Es que ese día me ibas a t r a e r de comer y se te olvidó, no te importé. O sea, güey, pasó hace tres años, entonces me tratas de la patada por un día que. Entonces hay que ver por qué cambió, cuáles son las excusas de ellas para decir: cambié por esto. ¿Y qué tal si eres buen hombre, porque e s buena mujer y te eligió por buen hombre? Pero un día ella cambió porque está conociendo a otro Brody, se le acabó el amor. Recuerden, entiendan, esto tiene que estar en su cabeza. El amor se acaba, la canción lo dice. Y tómenlo como algo natural del ser humano. Dejen de hacerse, dejen de ver series, dejen de ver novelas donde creen que todo es amor puro y siempre dura para toda la vida. Qué bueno, hay amores que evolucionan. Y sí, son interesantes. Pero no quiere decir que tú no puedas dejar de querer o amar a alguien. Entonces, ella cambió conmigo, es mi culpa. Eres un güey. Mejor pregúntale <risa> qué fue lo que pasó y de ahí saca la conclusión. ¿Ok? Si, conc si la conclusión de ella para cambiar no te convence, entonces la culpa no es tuya, es de ella. ¿Entiendes?、Mm, eh, ¡Qué bárbaro,、wow. maestro! ¡Bravo! ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Compadre, ¿qué traes? Fíjate, compadre, es de que había cambiado conmigo y yo le pregunté a. Porque yo, yo, yo siento que no. no No he fallado, compadre, y, y siento que cambió. Y le fue a preguntar. Y me dijo que. Que porque yo. Que porque yo, no sé, una vez, el día de Navidad no le regalé algo a su mamá. No, o sea, n t o n c e s O sea, acuérdense,、no. muchachos, se las van a guardar para cuando las mujeres quieran cambiar. Se las van a. Cualquier cosita. Es buena para empezar a de ahí armar el castillo. <risa> Imagínate tú que le digas: Oye, ya me tienes hasta la madre con lo de tu mamá. Uh, pero miel para ellas. Vengo, ¿Ves? Nuestro,、sí. ¿Qué hubo? Por eso te lo digo. Por eso cambié. Por como eres. Y nunca le habías hecho eso.、Ah, pero se va a agarrar. ¿Y tú de qué hablas?、Oh, no, y y hablas. lo estás negando. Me acabas de decir ahorita que te tengo hasta. ¡Qué manera de hablarme, Raúl! ¡Wow! Era lo que te faltaba. <risa> ¡Bravo! ¡Ah! En... Entonces, hay tanto, perdón que lo diga, pero hay tanto güey allá afuera que no pueden manejar una relación. Si tú no puedes manejar a una mujer, no puedes manejar una relación. Y si la mujer te mangonea, se hace la víctima y te puede manipular de esta forma, estás perdido, mi brody. Estás frito. Serás manipulado. Al punto de que me vas a llamar aquí y vas a decir, tu dog, g y estás hablando por hablar. Eres un idiota. Yo los entiendo, échenle, miéntenme la madre. Si quieren, eso no los va a quitar los güeyes. Oiga, n é s t o pero ¿qué tal? A ese dicho que dice la felicidad. A las cuantas mentiras se le va a quitar. Sí, o sea, a ver, miéntenme, a ver, a las cuantas se les quita lo menso. Esa, Hay un dicho que, se, que dice,、eh, nada me quita la felicidad. Si la mujer está feliz y, y con el vato, entonces nada debería de importar, ¿no? O sea, claro, cambiar. Claro, claro, nada debería de cambiar, pero cambió y te hacen ver como que tú cambiaste. Ahora repito otra vez, ¿qué tal si sí、si、hiciste algo? Tu sentido común. Oye, güey, es que sí la regué. Y ahora, te regreso con. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, espérate. Te regreso, i a b l Fíjate lo que viene, e b r a v o ¡Bravo, bravo! La c h o c o dice que es un desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, s cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1388-7426-56. Que su segmento es un desahogo. ¡Un desahogo! ヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘッヘ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 Y la respuesta fue de que 80%, 79% dijeron que no, no la perdonarían. Y hubo un 21% que dijo que sí, ¿verdad? Yes. Entonces, de ese, de ese 79% que dijeron que no, vamos a decir que nunca les han puesto el cuerno. Entonces, ya que se los pongan, ya vemos su respuesta original, la de verdad. No la de que ¿qué piensan. r e c u e r d e n Bueno, sí. ¿Por qué voy a esto? Por lo que estábamos hablando de que si una mujer cambió contigo por... por. Que si tú la hiciste mala, o sea, era buena y cambió. ¿Por qué cambió? Que si es la culpa tuya. Puede ser. Puede ser que sí, pero puede ser también que no. Y yo le digo, en, las mayorías, en, ma en la mayor parte es que no. Pero la, la sociedad está tan acostumbrada a creer que el hombre es el malo que dicen, claro, güey, las mujeres eran buenas, pero las, pero las hicieron malas. Ahora, vamos a decir que una persona influye para que tú seas bueno o malo. ¿No? O sea, Luis, bueno. Tiene su pareja, el Brody es bien placoso, y Luis termina siendo, pues bien cholillo o bien tacuache cut, vendiendo acá y quemando llanta.、Consumere、y su mamá nada, dice: ¿verdad? Hijo, pero t r a e s un carrito blanco donde apenas le acelerabas y te daba miedo ahí en el staff. <risa> y t r a e s tu periquito a un lado y tu perrito blanco. Llama, ¿Qué te ¿cómo? pasó, hijo? Ahora, ¿por qué tienes tatuajes y, y, y tu carro sales quemando este así? Mamá, te tengo que confesar. Mi novio me hizo así. Y todos, ah, sí, las juntas, es que esto y lo otro. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. sí, es cierto. Luis lo convirtió el novio en lo que es. Bien, lo dejó un día. Y luego, resulta de que encontró a un Raúl, un Raulito. Raúl, por favor. ¿Eh? Trabajadorcito, buena onda, lo trata bien. El señor se quedó rebelde y lo empieza a tratar mal a él. O sea, vamos a decir que Luis es la mujer y, y Diablito es el hombre. Entonces, el Diablito llega y se encontró con una mujer que no es, como tú, dices, como tú decías hace rato, la buena mujer, la s、sí, y todo ese rollo. Pero es así. Ya vienen maleadas.、Claro. Y tú vas a decir: Es que esa mujer lo que necesita es trabajo,、güey. O sea, trabajito. Oiga, eso, eso suena muy tonto, maestro. Ah,、no, es, es muy tonto. Y l o dice, entonces dice Luis: Ah, pues mira, este m e n s o de aquí soy. Y esos son los que ustedes los empiezan a abusar. De aquí soy, se hacen las víctimas. Es que el pasado me hizo que me hiciera ese tatuaje. Yo tengo cuatro TUIs por su culpa. O sea, bien, la culpa es del Brody. Pero ojo, duró con él tres meses. Con el Diablito ya tiene un año. Ah, qué lástima. ¿Y por qué no ha cambiado a ser como el Diablito? Bueno, responsable, trabajador, tratarlo bien. Sigue diciendo que hace tres, hace un año anduvo con un güey tres meses y lo cambió. Y ya de ahí ya no salió. Tiene un güey un año y este no lo, no lo ha cambiado.、Wow. ¿Entienden la, la excusa para ser、sí. quien eres? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí ¿Entendieron? Sí. Somos、man. quien somos porque nosotros queremos, no porque alguien nos haga así. No pongan excusas.、Ah. ¡Basta! ¡Basta! Un, un ejemplo más simple: tus papás adoptivos vivían en un barrio donde había drogas y había de todo el rollo, y terminaste h a c i e n d o lo mismo. Pero te adoptaron unos nuevos papás y te v a n a un barrio bien y te quisieron meter al colegio, a la universidad, y no te gustó. Terminaste volviendo a lo de antes. ¿Verdad que las influencias no necesariamente son? Tú eres, tú eres, tú lo traes adentro quien eres. No pongas excusas. Viceversa, nací en un barrio bien, voy a la universidad, a la escuela, y luego me voy a vivir en un barrio y termino ahí, ahí, de aquí soy, ya no salgo. Eso era lo que te gustaba. No vengan u s t e d e s nunca cambiaron a una mujer, b r o d i s para llegar a la conclusión de yo hice mal a esa mujer, cambió por mí, no, cambió porque ella quiso cambiar. Punto. Si una mujer inteligente tiene un b r o d i que la maltrata, que la está haciendo ver mal o que no le conviene, Perdón, no soy de aquí. Esto no es lo mío. O hay unas. Yo le puse el cuerno porque él me lo puso. No, eres bien zorrita. Nada más que necesitabas una excusa para poner el cuerno. Conozco miles de mujeres que les han puesto el cuerno y que dicen: Qué asco, jamás yo haría algo así. Y no lo hacen. Nada más para decirles a ustedes que algún día tal vez le pusieron el cuerno a su mujer y ya se los pusieron y ustedes demensos están ahí. Es que yo me lo gané, ¿no? <risa> yo me lo gané. Lo traen por encima. i t Es cosa de que le raspes poquito. Oiga, maestro, pero también eso afecta a la familia inmediata del susodicho, en este caso, la mamá del de, novio o de la novia, ¿no? Porque me ha tocado hablar con, con, con suegras, ¿no? Que he tenido y me dicen, ¡ay! Hijo, ay" y me agarran del hombro. Si l o hubieras conocido antes, si l o hubieras, ella no era así. O sea, ellos ya quedaron afectados por el, el mismo problema, o sea, ahí. Ellos se creyeron la mentira de la, de la propia hija, maestro. Y se arrepienten de que se perdió. Ahora es una oveja negra. Eso afecta no nada más a uno, sino a varios. Mira, Garbanzo, como está el mundo, hay que preocuparnos por nosotros y después por la familia de esa vieja. De esa vieja si el primo, la mamá o el tío se sienten. n t e s cómo eres de güey? O sea, ¿estás preocupado? ¿Cómo se sienten?、Eh? No, no, yo le digo cómo también sí, que, afecta. a、oh, afecta? Sí, sí, de qué. Las malas personas afectan a, a toda la gente. Lo peor es que esas malas personas a veces agarran partidos, gente que está con ellos. Tú eres buena. Tú eres buena, amiga. Pero son igual. Entonces, agarran, agarran vuelo y dicen: Es cierto. A mí nadie me va a decir que soy mala. Ni ese del radio me va a decir que soy mala porque yo sé lo que va, algo. Cállate. Exacto. Tú sabes lo que vales. Ni yo, ni tu amiga que te dice, güey, eres lo máximo. Y recuerden esto, muchachitas, para bajarlas de su nube. Ustedes son de las que ponen en redes sociales algo y les llenan de flores sus amigas, güey, eres la mejor, eres increíble, eres súper. Qué hueva tener amigos porristas. Si tienes una amiga que te diga, güey, la está regando con esto. La está regando con esto otro. Pon te quiero, pero ahí esas son las que desvaloras. Las porristas no, por algo están. Ok, y también amigos, eh. Que tú andes en la coca, en el alcohol, en el vicio. Si、sí, que te n i g a n güey, eres compadre lo máximo, güey. Tú sabes que no eres lo máximo. Tú sabes que no. Y ese güey que te lo está diciendo no es tu amigo. Es un güey que da bien a un lado de ti, compadre. Compadre, hey. Ese viejal que traes, compadre. No, pásame unas. Eres la mera re. Esos brodis no son tus amigos. Entiéndanlo bien. Se los digo aquí, acá entre nos. No son. Compadre. Otro chat. Yo sé que ya no te puedes parar. Otro chat. ¿Cuál es la.? ¿Qué? La verdad, muchachos. Ustedes tienen que. ¿Saben quién es su mejor amigo? ¿Qué? Ustedes. Ah. Su peor enemigo. ¿Quién? ¿Quién? Ustedes.、Ah. o、okay. k Entonces, otra cosa. ¿Qué pasa con esas mujeres que les mandan un mensajito? Fíjense la necesidad que tienen de decirles que son buenas. Una amiga le manda, güey, cuero, te quiero, güey. Y le toman screenshot y lo postean en sus redes. Ay, amigues, yo también. O sea, güey, pues contéstale el mensaje que te mandó. ¿Para qué lo tienes que contestar públicamente? ¿No? O sea, es, imagínense yo aquí ahorita. Ay. Este, ay doggy, te amo, güey, eres lo máximo como amigo, güey. Y yo leyéndoles a ustedes, vean lo que dicen de mí, vean lo que dicen de mí, mis amigos. Es que lo necesito, tengo que reafirmar, como,、so, como valgo real. <risa> tengo que decir que soy importante. Como valgo r e a Cada que ustedes vean esas mujeres reposteando mensajes donde les dicen, eres lo máximo, wow, screenshots. Esas mujeres están enfermas, bro. d Se los digo y se los firmo. Nadie en su sano juicio. Le toma screenshots a mensajes donde hablan bien de ellos y los publican. ¡Nadie! Acuérdense de eso. o a h í n o s v e m o s